Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Atención a la presión, se empieza el programa La Otra Oreja La Otra Oreja Un programa musicalmente incorrecto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 Hola, hola, damos comienzo al programa 552 de La Otra Oreja. El programa de Eduardo Nachman. Y, bueno, ¿y de qué se trata este programa? Un programa de radio musicalmente incorrecto. Muy lleno bien. Lleno de subversiones sonoras. Perfectamente. Bueno, en nuestro mail, ¿cuál es? En la locución. No, Liliana en la locución. Bueno, Podés locu escribirnos a otraoreja.gmail.com Bien, y en el Facebook... Buscamos en el Facebook La Otra Oreja Bien, eh, pero también tenemos streaming, ¿no? O YouTube, ¿cómo es el asunto, Lara? puedes dejar tu mensaje al más 54 9223-582-8700 Podés te dec... vernos por ver. YouTube Sí En Radio de la azotea Perfectamente Bueno, ¿quiénes hacemos este programa? En la locución Liliana Daú Y Quique Pessoa Y yo que soy Lara Moyano Silva En bien. la operación técnica Pablo sí. Uso Muy bien, muy bien Y y hay alguien más por ahí sí. A ver si te queda claro, eh ver, sí. Río, es tu nieto Sí Pero yo soy tu sobrina, nieto y de favorita De acuerdo, pero está Río por Hola, ahí abuelo. Hola, Willow Te puedes presentar, por favor Violael Natsman Soria. Sí, cómo vas a saber a tu propio nieto. Claro que yo te reconozco, pero hay oyentes que no te conocen y que no te reconocen, por eso no. lo decía, ¿no? Sí, sí, sí, por no. eso. Te juro que sí, sí. Este, bueno, sí, sí ¿viste? Bueno, eh, y así comenzamos la otra oreja de hoy. ¿Estás escuchando desde la otra oreja? La Otra Oreja Argenta Bueno, y desde Abuelas de Plaza de Mayo nos eh, llega um, un, una canción en realidad eh, nos lo mandó eh, David eh, David Tager que, este, que nos mandó un tema de Silvio Rodríguez pero como una campaña de las abuelas de plaza de mayo eh, un tema de Sol de Silvio rodríguez a ver cómo empieza la guitarra es de pedro conde ¿Sí? y la armónica de quién es del gran león jeco león jeco y pedro conde de silvio rodríguez Para las abuelas de Plaza de Mayo Solo el amor Por la otra oreja Debes amar La arcilla que va en tus manos Debes amar Su arena está la locura. Y si no, no la emprendas, ¿qué será en vano? Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro. Amar El tiempo de los Intentos Debes amar La hora que nunca Brilla Y si no No pretendas Tocar lo cierto Solo el amor Engendra la maravilla Consiguen sender lo muerto Solo el amor Alumbra lo que perdura Desvierte en milagro el barro Solo el amor engendra la maravilla Solo el amor consigue encender lo muerto escuchando desde la otra oreja la otra oreja argenta en una noche fría y emotiva hace muy pocos días miles de personas participaron de la marcha del silencio que recorrió la avenida principal de montevideo exigiendo memoria verdad y justicia la actividad se realiza cada 20 de mayo desde hace muchísimos años el 20 de mayo, el día que fueron asesinados los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Gris. Y la militante Rosario Barredo, junto a su compañero eh, William, aquí en Argentina, en el 76. Bueno, vamos a presentar una canción dedicada a María Luisa Cuesta Vila, que fue una militante por los derechos humanos uruguaya se dedicó especialmente a la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. Su hijo, Nevio Ariel Melo Cuesta, fue desaparecido en Buenos Aires en en mayo en, no, en febrero del 76, antes de empezar el golpe militar aquí, en eh, víctima de la AAA, ¿no? de la Alianza Anticomunista Argentina. Bueno, eh, él fue desaparecido en Buenos Aires y aún continúa desaparecido. Bueno, eh, María Luisa Cuesta Vila, o Luisa Cuesta, como la llaman allá, nació en Soriano, en Uruguay, donde trabajó en un taller de chapa y pintura hasta junio del 73, cuando la encarcelaron. Bueno, desde el 28 de junio del 73 hasta el hasta enero del 74, estuvo detenida en el batallón de infantería número 5 de Mercedes. En el 74, su hijo Nevio se exilia en Argentina junto a su esposa e hija. Nevio, el 8 de febrero del 76, lo dijimos, es secuestrado en Buenos Aires por la Policía Federal. Luisa Cuesta comienza entonces su búsqueda... ...y en el 85 se integró al colectivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Vamos a escuchar a una mulga curtidores de hombro, de hongos, a, a Luisa a nosotros, Cuesta. Que todas las palabras que podamos pronunciar... ...a veces no se necesitan muchas palabras... Este año a una madre le dedicaron solo dos honoris causa, una gigante pequeñita que no ha dejado de pelear contra el olvido, con algo más fuerte que la palabra. Nos enseñó que el silencio suena más fuerte. Hay una noche en que el silencio cala más que mil palabras sucede cada veinte de mayo con Luis Acuesta abriendo la marcha que nada die se olvida nunca para que el miedo pierda la calma para que nadie se sienta solo va luisa cuesta abriendo la marcha ella cuesta la indiferencia por ella cuesta esconder la rabia porque va Luisa se oye el silencio porque va Luisa abriendo la marcha por la avenida Luisa pasará la eternidad casi centenaria La pequeñita madre pregunta Sin gritar nunca media palabra Hay una noche en que el silencio Cala más hondo que mil palabras estás escuchando desde la otra oreja la otra oreja argenta Qué bueno que es compartir un mate con Nevenga. ¿Cómo estás? Qué, gracia, qué bueno. Bien, bien, gracias por invitar. Uh -huh. Me encanta tu, tu programa, siempre lo escucho. Bueno, este, hay gente que se salva y que no lo escucha, <risa> pero este tampoco se también se pierde los mates, ¿no? Este, bueno, y, y ¿qué hacemos acá? Hacemos música. Sí. ¿No? No solamente sos profesora. No, pero no soy profesora de música. <risa> no, no, no. no. Eh, pero... Amasás tu fortuna como docente. <risa> Ponele. Ajá. Eh, bueno, sí, sabemos de qué se trata ese amasado. Eh, bueno, y ¿estás haciendo música en algún lado? Eh... Eh, el otro día tocaste mm, en... Allá por el sur de En el Maldita. Alfar Sí, sí, sí uh -huh. En la Fonda 13 uh -huh. Ahí estuve con bata clans Que es un dúo eh, Que hacemos música del mundo Y algunos temas de no rock uh -huh. Y ahora el 25 de mayo Sábado 25 de mayo Voy a estar con mi banda Siberia Nevenka Siberia En camet Por un eh, festival que hacemos para por la defensa de los espacios públicos. Exactamente, porque aquí los espacios públicos no son tan públicos, ¿no? Hay que privatizar todo. Últimamente, sí. Uh -huh. No si... solamente CAMET, sino en este momento, y está cubriendo Radio de la Azotea buena parte. ...de lo que está pasando en el sur... ¿no? ...en el Masas, sur, en la en, costa, sí, el, tremendo... ...manantiales... Sí. Eh, ...que están privatizando todo... Sí, sí. ...incluso está... Mmm, ...había más policías que gente... ...sí, un espanto... Uh -huh. ...y policía no solamente federal... ...sino la policía de la provincia de Buenos Aires... ...sí, ni que fuera la gente delincuente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, es que eh, el gobierno ya lo dijo, ¿no?... Eh, la libertad pasa por la libertad de quienes tienen propiedad privada Y estos terrenos son públicos, ¿no? Son de todos y bueno Este, bueno, y musicalmente, como empezamos? Dime tú Dale, tócate algo, tócate algo ¿Cualquier cosa? Eh, bueno, confío en vos Bueno A veces se, se desafina un poco en los viajes. Uh -huh. eh, bueno, este uh -huh. es un tema que se llama Levantar la Vista. Y que lo tengo en un disco que se llama El Limón, es el mejor desodorante. Eh. <risa> Pero bueno, este es el, el tema que abre, también tiene en YouTube, eh, como Nevenka Siberia, eh, hay varios videos... Y este video lo hicimos durante la pandemia, entonces eh, estábamos cada uno en, en su casa. En su nido. Sí, sí. Uh -huh. Me venga por la otra oreja. Esas hachas de gente perdida que libre se cree Emerge otro mundo de gente consciente Que permanecemos todavía en pie Dando batalla al sistema incoherente Queremos mostrarle toda su idiotez Dejar de comprar la mentira que vende No consumir toda su insensatez és eh, clar! urbanos atados al yugo no pisan la hierba con los pies desnudos se creen que esa vida es lo más normal pero de la lluvia quieren escapar lo no aguantan la carga de su propia violencia y con puras pastillas timen su conciencia les da vergüenza mirar a los ojos pero no hipnotizarse con un celular ni ven esas aves que escapan volando de aquellos aviones que van fumigando Ni ven esos chemtrails experimentando mientras el gran pulpo está controlando Levantar la vista, levantar la voz Mostrar el engaño de la civilización Levantar las manos, levantar los pies Sepan que esta vida no es para después Levantar los puños, gritar la verdad i construir solidaritat contra el capitalisme i por convicció cultivar tu huerta és revolució levantar la vista a la utopia sentir el amor la sagrada anarquia autosuficiencia i libertà no llevaran a la prosperitat Hacia la utopía Sentir el amor La sagrada anarquía Contra el capitalismo Y por convicción Salir del sistema Es revolución Es evolución Es evolución Muy bien Buenísimo eh, Cuánto contenido Que hay en tus canciones no eh, ¿Esta canción es tuya? Sí Eh, ¿Y por qué Nevenka? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por, por qué es tu nombre? Ah, es eh, también nombre que se acostumbra a mi familia, hay tres Nevenkas en mi familia. Ajá. Eh, es croata. Uh -huh. ¿Y no es tu nombre original? Sí. Pero, eh, sí, me llamo así en el documento, sí. Ah, mira vos, qué <risas> ah, Bueno, bueno de esa incógnita. Bueno, yo te conocí hace muchos años en, un, en el primer festival de La Semilla. Uy, sí. En la Plaza Rocha, en febrero del 2001, debe ser, 2000 más o menos. Este, y ahí eh, te compré un disco, eh, que es el único tuyo que tengo. Eh, ¿Sacaste más discos? Eh, sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál era? No, no me acuerdo era <risa> no. No, no me acuerdo el título este... Y sí, de, de, dos, del 2001 uh -huh. Ahora, sí, unos cuantos más uh -huh. ¿Y se vende discos ahora? ¿Se, se producen discos o como, como la remás? Eh, no, o sea, discos físicos eh, Por ahí en los recitales Vendo uh -huh. algunos Pero eh, ha decaído mucho o sea, uh -huh. o sea, tampoco Nunca vendí muchos, pero así viste Cuando uno va a cantar a algún lugar ¿viste? Eh, Por ahí Hay gente que todavía tiene para escuchar CD Pero en general ahora ¿viste? Como casi todos es, es Streaming Este uh -huh. es más difícil Sí Bueno, y musicalmente, ¿cómo seguimos ahora? ¿Con qué nos vas a A Convidar y eh, se puede algo de la de, de españa por ejemplo de la sobre sí. todo ahora en este momento donde el fascismo te gusta a, qué culpa tiene el tomate perfecto eh, sí, donde el fascismo ahora está no, eh, asociado bien. no solamente el fascismo allá en, en ...en España, sino con los argentinos, ¿no? este Gracias al, al presidente que tenemos. Y a la gente que lo puso ahí, uh -huh. digamos. Sí, totalmente. Porque si no, viste, como que cualquier mono con navaja... ...puede llegar ahí si la gente lo lleva, ¿no? Exactamente, sí, sí. sí. Bueno, hay parte de las elecciones... Eh, ...¿no?, que, que propone el, el sistema no Donde nos, nos eh, hace ver que son dos o tres opciones Cuando la comunidad queda afuera ¿no? sí, Y quedamos presos de, eh, en, en el mejor de los casos De los mm, diputados que se dicen representar a la Argentina ¿No? Sí Bueno, vamos con ¿Qué culpa tiene el tomate? Sí. Una canción que cantábamos tanto de adolescentes. Bueno, espero la que gitarra. la cantes. Dale. La hierba de los caminos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 culpa tiene el tomate, si está tranquilo en la mata, que culpa tiene el tomate, si está tranquilo en la mata, si viene un hijo de yuta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas, si viene un hijo y lo mete en una lata y lo manda para Caracas Cuando que radios del cielo que la tortilla se vuelva Cuando que radios del cielo que la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 Eh, que dudo que lo escuchen eh, muchos eh, pero bueno y saludamos a los oyentes de Colombia que en este momento están escuchando en Chile, en México en Canadá en Estados Unidos en, en Argentina en varios lugares de Argentina no solamente en el sur en Fiskemenuco en Roca en Trelew, sino también en Mendoza, en el Gran Buenos Aires, aquí en Mar del Plata también. Eh, bueno, eh, me preguntan eh, Marta si mañana transmitimos en directo desde Luna Park con Milei cantando. No, creo que eh, la azotea no va a estar no va a estar invitada, ¿no? Este terrible eso, ¿no? rillo, un show. O sea, el otro día estamos hablando con un con un amigo psicólogo que me decía que el ego de este tipo va más allá del bien y del mal. ¿No? Este más Se puede allá. Sí, sí, sí, Bueno, este ¿Cómo sigue tu camino en los conciertos? Porque no solamente tenés ...la versión solista... ...o con el grupo que tocaste el otro día en Alfar... Uh -huh. ...sino que tenés Siberia... ...sí, Siberia... Eh, ...es la banda de rock... Uh -huh. eh, ...vamos a tocar en este festival... ...que te decía el sábado... Eh, ...más o menos a media tarde... ...estaremos ahí en... ...en Camet... Eh, ...por los esp espacios públicos... ...en este caso por el Parque Camet... Uh -huh. ...bueno, se si bien se vienen desde se vienen varios festivales entonces, sí. ¿eh? y movilización movilizaciones, ¿no? Eh, para la recuperación de los espacios públicos. Sí. Eh, porque están privatizados en nombre de la comunidad. ¿No? Es lamentable. Bueno, nos veremos seguramente el sábado. Sí, sí, Sábado, ya. va a estar lindo, van a haber unas cuantas bandas, no sé uh -huh. si por ahí tenés el, el flyer, eh, si no te no, lo mando. Dale, no lo tengo este... aquí, pero este ya lo, lo conseguimos. Eh, bueno, y musicalmente un tema más, no, vamos a la tanda ahora, vamos a la pausa, eh, y después leemos algunos de los mensajes que nos están llegando a la otra oreja. Estás escuchando según...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 la jirafa es una vaca larga Estás escuchando Por la otra oreja Y recibimos mensaje Desde Desde Medellín Dice un saludito desde Medellín Locombia Escuchando esta otra orejita antifascista Eh, gracias Álvaro y Lucy eh, Ana Josefina dice Qué lindo canta esta chica, qué letras, felicitaciones Bueno, saludos a Marta, a Lidia A Mónica, también de Mar del Plata A Adrián, desde Costa Rica Adrián Goizueta, este musicazo Por supuesto, presente, el Indio Vertis Dice aquí, poniendo la otra... Oreja, un abrazo del pueblito de Batán, Yolaina, desde Nicaragua, desde Managua, desde, desde las sofocantes Managuas, eh, si sí hace un calorón allá y acá hace un frío, eh, tuvimos antes de ayer más, casi un grado bajo cero, ¿no? este bueno eh, y en la moto no consigo el botón no encuentro el botón de la calefacción pero bueno está por supuesto guillermo escuchando la otra oreja eh, pat ti desde desde san cristóbal de las casas en chiapas méxico desde la comunidad juach que cumple 25 años la comunidad hunach que saludamos con Con mucho cariño, con muchísimo cariño eh, Este lugar muy otro desde San Cristóbal de las Casas En Chiapas, México Que volveremos en muy poquito tiempo eh, Estrella, Citlaly También reclamando antes de empezar el programa Hola, buenas tardes ¿Viene la otra orejita hoy? ¿Viene la otra oreja hoy? Dice eh, Estrella Desde el centro de México Sí, pero Claro, bueno, sí, sí, aquí estamos eh, haciendo la otra oreja y saludamos a varias geografías, ¿no? Eh, Leticia también llegando a casa después de un largo día desde las 7.30. Ahí entra el programa Leticia, eh, bueno, Hernán, como siempre, la otra oreja con buena letra, la primera de Nevenka. Saludos, Eduardo. Saludos, Hernán. Nos vemos el jueves. Eh, ...en La Pileta, es un nadador... Eh, ...bueno, sí, nos encontramos para chapotear en La, en la Pileta... Eh, ...Mar Ganoia, también desde desde Buenos Aires, escuchando La Otra Oreja... Y, ...y damos un saludo muy especial y unos deseos que se recupere muy pronto... ...Norita Cortiñas, que fue operada hace muy pocos días y está en recuperación, sigue internada Norita Cortini la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora a la cual amamos muchísimo y que se está recuperando no esperemos que se recupere pronto y bueno ya estaremos con, con ella en menos de un mes bueno y seguimos con lo... ¿cómo dijiste Río? listo Le hacemos caso Ahí eh, Bueno, estamos con Nevenka Acá esta Música marplatense eh, que, que nos promete Músicas con contenido eh, Social, ¿no? Con Nunca, nunca un, Una canción Un jingle Publicitario, ¿no? ¿no? ¿No te sale? Hasta ahora, no Tampoco me lo pidieron Está muy bien, muy bien. Eh, yo te pedí una canción, pero después te la, te la después te la reclamo. Ah, bueno, bueno. Este, y... Ahora tengo un roquito y un tanguito. Perfecto, qué bueno. <risa> Seguimos con Novenca, que suena así. Los por chanchos la de China. ¿Los chanchos de China? Sí. Pum. Sanchos de China ya no quieren más. soja transgénica argentina ya no quieren más. En muchos países ya no quieren más. Diamantes de sangre ya no quieren más. La humanidad ya no cree más. Maltrato animal no queremos más. quiere más, machismo y fascismo, no queremos paz ¿Y por qué no reaccionan? Lloris crean y no accionan Con flúor la gente se la los dientes la gente se vuelve obediente comiendo gemes los habitantes nacen mutantes es escalofriante conquistas sociales logradas luchando se están perdiendo y protestando deseados comiendo porquerías a todos se les pega la bujia su cuerpo hidrogenado se queda apalnado y cuando hay que protestar se sientan a mirar se sientan a mirar se sientan a mirar se sientan a mirar, sientan a mirar. las noticias totales. Des se lava los dientes, la gente se vuelve obediente. Los chanchos de China ya no quieren más hoja transgénica argentina. No queremos más La humanidad se no quiere más. Machismo y fascismo no queremos más. Bueno, lleno de sutilezas este tema, ¿no? Eh, pero muy clarito, ¿no? no no no no queremos más, no queremos más. Y el mercado que nos vende, lo decías, ¿no? El flúor de las pastas, que ahora se descubrió que es tóxico. Sí. Eh, y empezaron a salir algunas cremas dentales eh, sin flúor, dicen, ¿no? Y otras... Que la propaganda sigue diciendo que es con flor ¿no? y el mercado sigue vendiendo eh, dicen que carne vacuna en, en los mcdonald's en los en los barber king ¿no? y no sabemos siquiera que es carne vacuna o alguna carne más saludable este Bueno... Eh... Y detrás de la publicidad uno nunca sabe lo que hay. Uh -huh, sí. Bueno, y las alternativas son... Eh, Gran Hermano o Nevenka. <risa> eh, ¿Escuchamos un tanguito? Sí. Bueno, eh, imagínenselo arreglado como tango, porque yo no sé, eh, no sé tocar la guitarra de tango, pero bueno. Eh, este lo compuse para Cabras Locas Tango Rock... Uh -huh. donde yo por supuesto no toco la guitarra se llama Paren de fumigar Mientras baja la luz del sol y el aire se enrarece pasa el avión fumigador sobre los pibes bandera envenenado del aire son con sus familias condenados enfermar o morir sin opción por unas pocas monedas revolución productiva comida prohibida obligada a miseria ¿Dónde sobra la tierra? Los empresarios del agro no son, los ojeros no son, los terratenientes no son, ellos no son campesinos, glifosato, mercurio, cianurón. El agua ya no se puede tomar, la guita que estos impéciles ganan, será para su funeral. Revolución productiva, comida prohibida, obligada a miseria. productiva comida prohibida obligada miseria donde sobra la tierra paren de fumigarnos ¿no? eh, eh, aquí está el colectivo saludamos sobre todo, bueno, a los compañeros y a las compañeras de Paren de Fumigarnos Que nos siguen fumigando aquí en Mar del Plata Muy cerca de las escuelas Sí, un espanto ¿no? Sí, sí, no solamente en, no solamente están privatizando en CAMET Sino que nos están privatizando la salud no Y a los chicos, a, a todos Pero sobre todo los chicos en las escuelas eh, rurales de Cerca de Mar del Plata Sí, sí Eh, volvemos a la otra oreja la otra oreja latinoamericana Sara Kuruchik es una indígena cantante, compositora guatemalteca de origen maya, cachiquel eh, población que, que, que estuvimos Eh, para filmar el documental las venas siguen abiertas que presentaremos próximaamente aquí en mar del plata en la sala en el auditorium en la sala nachman el 31 el sábado 31 de mayo eh, bueno el del pueblo maya cachiquel Eh, Sara Kurruchik es una activista en defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios de, de Guatemala y hizo con Lila downs una mexicana eh, también conocida mundialmente no eh, hizo un tema maravilloso en defensa de los pueblos y las pueblas escuchamos ahora pueblas per eh, Sara Currucic i Lila Downs, per la altra oreja. Tata <risa> Juliata, que n'anà kutzu, que a xuxar nana e txeri. Chiquei canconegé el retinament, Kike Monki, Sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. por los caminos con su corazón retumbando tejido fuerte de dignidad la otra oreja latinoamericana y volvemos a escuchar ¿te parece Víctor Jara? uy sí. ¿y Ana Tijú? ¿te gusta? si sí. Ana Tijú y, y Víctor Jara juntos en un disco que, que está estrenando Ana Tijú una querida música combativa también eh, que nos presentan un tema maravilloso Luchín Luchín de Víctor Jara por Ana Tijú en la otra oreja Ay, Clara, eh, podés decirlo de otra manera, ¿verdad? Decímelo de otra manera, por favor. Se termina este programa. Está bien. ¿Y cómo seguimos? No, no seguimos. Bueno, eh, vamos a saludar a Bea desde Mar del Plata, a María Eugenia desde la Ciudad de México, a Mario Tárrez desde aquí de Mar del Plata, a eh, Eh, Mario, no podés dejar de ir el 31 de mayo al Teatro Auditorium, a la Sala Nachman a las 8 de la noche que presentaremos Las venas siguen abiertas eh, este documental, la versión WIP la versión en proceso eh, del documental que hemos filmado por todo Centroamérica eh, bueno, está... Eh, bueno... Eh, ...Tati Almeida... ...escuchando este programa... ...saludamos a esta madre de Plaza de Mayo... ...Línea Fundadora... ...y por supuesto también... ...en... Eh, a, ...a Lili... Eh, ...la sobrina de Mirtha Baravalle... ...Mirtha Baravalle otra madre de Plaza de Mayo... ...Línea Fundadora que amamos... Eh, ...con todo... ...y Jandro dice... ...se lo ve muy bien en Youtube... ...un buen paso adelante en la difusión... Eh, ...gracias Jandro... Eh, espero que nos veamos pronto ¿eh? Eh, bueno y... pero estamos eh, finalizando el programa y este programa en casi todos los programas casi todos cerramos con una versión de hasta siempre ¿qué te parece Nevenka? bueno que es muy modesto lo mío pero bueno pero es con ganas sí, eso sí Bueno, y nos despedimos Así gracias Pablo Buso En la operación psicotécnica canta por favor eh, A los oyentes de habla Nevenka ¿eh? No, a vos Hasta la aventurina Siempre Venceremos Aprendimos a quererte Desde tu histórica altura Aprendimos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 Espera la pesa de tu brazo libertario Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante a... hasta la victoria siempre venceremos la otra oreja